Que dices que te mueres por mí Si nunca lo demuestras y nunca me valoras El amor es una entrega total Donde se brinda amor y el alma toda Para que lloras sobre mi cajón Cuando ya me mueras Llevando flores delante de la gente, las flores que ahora en vida mi cumpleaños espera. Cuando yo muera mis ojos cerrados no vean los tuyos Cuando yo muera ya mi cuerpo inerte ya no tendrá orgullo con tristeza lo despedirán y se irán un segundo Por eso ahora te pido que me quieras y no me hagas sufrir. Para que abrazas a una tumba fría, mejor ahorita en vida, déjame ser feliz. Cuando yo muera, mis ojos cerrados no verán. Con tristeza lo despedirán y se irá en un segundo